Hasta las 14 de todo lo que pasa en el mundo corporativo, un poco de economía, tecnología, responsabilidad social, de todo eso vamos a hablar en este solo negocios, como decíamos estamos en Radio LED, estamos en, eh, saludemos a Belén nuestra operadora, estamos en camarita también en vivo, nos pueden ver en www.radioledonline.com, correcto, perfecto, Mirá, me acordé todo de la dirección de UD, pero me acordé, bueno Arrancamos así este programa Tenemos una cuenta en Twitter para que se comuniquen con nosotros Que es arroba solo web. Ahí nos pueden escribir mensajitos, saludos, lo que quieran Pedidos de notas, lo que les parezca Y tenemos una página en internet www.solonegociosweb.com.ar Ahí en un rato después de finalizado este programa Vamos a subir, subir así se dice el audio del mismo Para que lo puedan, lo puedan compartir en redes sociales Volver a escucharlo online para revisar y usar los links de los temas que tocamos en este mediodía en Solo Negocios. Y ya que hablamos de temas, vamos a hacer un repaso de las cuestiones que son noticias ahora. Por ejemplo, esto va a terminar mal, todos lo sabemos, ¿no? El tema de Corea del Norte y Estados Unidos, viste, el, el presidente de Corea del Norte y Donald Trump del otro lado, con todo el mambo que tiene cada uno y lo loquito que están, va a, va a terminar mal. Ahora, desde Corea del Norte, lo que dicen es que después de las declaraciones incendiarias, lo trató de hombre cohete de que está más loco que una cabra, no sé qué esto, el presidente de Estados Unidos, la semana pasada en el, su discurso en la ONU, o sea, no hay que lo dijo tomando una birra en un, en un bar <coughs> perdón, tengo un poco de tos, así que van a saber comprender lo dijo en la ONU con lo cual ahora, lo que dice el canciller del de, ministro de Relaciones Exteriores de, de, de Corea es que El, eso lo tomaron eso como una declaración de guerra, ¿no? Concretamente lo que dice Corea es que Estados Unidos le declaró la guerra, con lo cual se reservan a voltearle un avión fuera del de que no, que, aunque no invada el, el espacio aéreo norcoreano y así. Estamos en una escalada que si alguno de estos dos señores no le pone freno va a terminar muy mal. Los dos tienen armamento nuclear. Bueno nunca se sabe. Corea del Norte supuestamente tiene la, la, la bomba nuclear, pero también hay muchos reportes de los misiles que son de cartón. Ahí todos sabemos lo que es Norcorea y todo lo, todo lo que está pasando, lo poco que se sabe de lo que pasa en ese, en ese país absolutamente, absolutamente cerrado con, con, un, eh, con un presidente, Kim Jong-un, que es... Eh, eh, no, perdón, ese es el nombre del... Eh, me, me los confundo un poquito. Ese es el nombre del canciller. Eh, el, el presidente de, de, de Corea del Norte... Me estoy haciendo una ensalada bárbara con los nombres, Belén. ¿vale? entendemos un poquito. El... El presidente de Norcorea, así decía, es un tipo complicado, ya sabemos, todas sus fotos, tirando misiles, probando bombas de hidrógeno, supuestamente, porque en realidad no se termina de saber, pero cada tanto algún sismógrafo se activa y dicen y el norcoreano está probando las bombas. Bueno, no sabemos lo que va a pasar. Lo cierto es que está en una escalada pocas veces vista, porque en realidad Obama, por ejemplo, por tomar el último presidente de Estados Unidos, era muy duro contra eh, Norcorea, pero no decía las barbaridades que dice Trump directamente acusándolo de loco y de un montón de cosas que, digamos, teniendo en cuenta la inestabilidad supuesta que tiene el presidente de Corea del Norte, bueno, puede desatar en que un día se levanta, aprieta un botón y estamos en la Tercera Guerra Mundial. Esperemos que eso no pase, pero la verdad que el clima que se vive desde hace algunos meses increyendo entre Corea del Norte y Estados Unidos es complicadísimo. Bueno... De este lado, Macri sigue en campaña Se subió hace un rato en Derky al colectivo ¿Se acuerdan del año pasado cuando se subió un bondi? Que hubo eh, Que hubo ahí un malentendido, que no se sabía Si, si era todo tru trucho, si no era trucho Si el viaje era falso, si el bondi se movió O si no se movió, si se sacaron la foto Bueno, lo cierto es que ahora Macri volvió ahí Teóricamente la calle Donde, donde, donde, donde pasa Este bondi de la línea 520 eh, La arreglaron y Está todo mejor y Macri volvió al, al colectivo, a la línea de, de la polémica Yo estuve viendo las fotos hace un rato que mandó presidencia Y bueno, la verdad son, son fotos medias posadas Obviamente que está Macri en un bondi todo hermoso Con el tapizado perfecto Sonriendo con Vidal, mirando para afuera Y, y saludando para afuera como que hay gente viste Después hay, hubo varias fotos Que le sacaron a los A los funcionarios macristas, sobre todo a Vidal Y a Bullrich en campaña Saludando el vacío viste Esa, esa cosa para la foto que en realidad... Otro fotógrafo toma la misma foto de otro ángulo y se ve que no están saludando a nadie, que no hay nadie, ¿viste? Y ellos sonriendo, bueno, nada. Cosas de políticos, lo han hecho el PRO, cambiemos y otros partidos en campaña. Así que bueno, ahí Macri sigue, eh, eh, sigue Macri haciendo, haciendo campaña. Después va a ir también a San Miguel, debe estar por ahora en estos, en estos momentos por ahí. Sigue de campaña en, en, el, en el conurbano bonaerense en este caso. Bueno, ¿qué más en esta, en esta mañana? Bueno... Decíamos, hay algunos sondeos hoy publicados en los diarios De, digamos, el, el gobierno es muy, hay mucho optimismo con respecto a lo que está pasando Y a lo que lo dan los números Y teóricamente Bullrich está, le está sacando alguna, algunos puntos de ventaja con respecto a Cristina de, de, de hecho el diario Página 2 ayer, que está mucho más cerca de Cristina que de, que de Mauricio Macri Publicó un sondeo en el cual Burrich aventajaba por algunos puntitos a Cristina Pero bueno, eh, Hay un sondeo que publicaron hoy en el cronista eh, Zuleta Puseiro, la, la encuestadora de Zuleta Puseiro, que dice que si bien esto es así y la imagen de Macri sube, porque esto es algo que pasa constantemente, la imagen de Macri después de la paso va subiendo poquito a poquito en cada uno de los sondeos. Bueno, Esteban Bullrich no termina de despegar en, eh, en, su, en, su, en su performance en La provincia de Buenos Aires a Senador. Sabemos del empate técnico y todo. No te lo voy a contar porque ya lo sabes con Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, se espera que si Macri sube, traccione también para Bullrich. No está pasando por el momento. Así que es un escenario bastante incierto el de Senadores en la provincia de de Buenos Aires. Bueno, uno de los ejes del gobierno, te lo contamos en algún otro solo negocio, tiene que ver con los planes, eh, los planes y los créditos para comprar casas, los créditos eh, hipotecarios y demás. Ahora el gobierno balance, anunció que va a lanzar una nueva línea de créditos Prokear destinada a los jóvenes, se va a anunciar el 2 de octubre, lo que se sabe por el momento es que se va a poder acceder sin ahorros previos ni ingresos formales, eso es importante. Eh, está destinado a gente que tiene entre, entre 18 y 35 De ahí el que está destinado a jóvenes Obviamente, un subsidio va a alcanzar eh, El subsidio, o sea, lo que, te, lo que te Regalan, entre comillas, para comprar la casa Va a alcanzar hasta los 200 mil pesos Bueno, y después se va a anunciar Un poco más de detalles de cómo va a ser El crédito, seguramente va a estar... <coughs> Eh, atado a las subas y a todas estas unidades de vivienda Que ya te hemos explicado en otro momento cómo, cómo funciona el tema de los créditos hipotecarios Atados a la suba Un crédito hipotecario del que vamos a decir solamente Que está atado a la inflación Sube la inflación, te sube la cuota ¿no? Básicamente eso es lo que hay que tener en cuenta Es cierto que la cuota de ingreso es muy baja Y esto es la gran tentación que tienen estos créditos Comparado con los créditos tradicionales hipotecarios Que dejan afuera al 80-90% de la gente Porque tienen tasas de entrada muy, muy altas y después con el correr de los años van bajando, pero las tasas de ingresos son prohibitivas para la mayoría de los argentinos. Bueno, lo que tiene de tentador la, los créditos UBA es que tiene una tasa de ingreso parecida a, a un alquiler, ¿no? Entonces, en base al alquiler, en lugar de alquiler, te podés comprar una propiedad, pero están atados a la inflación y sabemos que eso en Argentina es complicado. Así que, Recomendación desde Solo Negocios, evalúa bien, pregunta bien en el banco, hace todos los cálculos. Para mu mucha gente está tomando estos créditos, suba, pero bueno, hay que hacerlo a conciencia. Además, ya que estamos con el tema de créditos, el Banco Nación anunci anunció que tiene una línea de créditos hipotecarios para viviendas en construcción. Esto era algo bastante esperado. Este, a partir de ahora, el Banco Nación ofrece financiamiento a constructoras, desarrolladoras y compradores que busquen adquirir viviendas que aún no fueron escrituradas. Esto es importante. Ya se había anunciado que iba a pasar Ahora va a estar, está disponible Estos créditos para el famoso pozo Hay que ver si después el crédito se lo dan a los constructores o al, o al, Y el constructor Te lo da a vos que querés comprar una propiedad O, el, o vos tenés que ir a, directamente al, eh, a, a sacar estos créditos Probablemente se lo den a los constructores Y vos accedas al crédito por medio de los de los, de los constructores de estos, de, estos, de estos inmuebles, pero bueno, lo que pasa es que justamente la gran diferencia y, y algo que no había hasta el momento es la posibilidad de comprar, de acceder a estos créditos que seguramente también van a estar atados a uva y demás, pero desde el pozo. Interesante opción para, para, para, primera, para primera vivienda, se supone que los créditos de... Los créditos de pozo son un poquito... Las viviendas que uno compra en el pozo, como demora la construcción, son un poquito más baratas. Se calcula entre 25 y 30% más barato. Hay que ver si con estos créditos va a seguir ese gap, esa diferencia más barata. O si eh, va a cambiar, digamos, si se va a acercar más. A, no va a ser tanta la diferencia eh, eh, más barato el pozo. Por ahí se acerca un poquito más al precio definitivo del departamento. Y no es tan barato, pero bueno, por ahí como la espera son de dos años o de, de un año y medio a tres años en general hasta que se construye el edificio y podés entrar, por ahí hay alguna, hay alguna diferencia. Vamos a dar más detalles después porque esto está anunciado, pero todavía no están los detalles, los detalles definitivos. Vamos a tratar en el solo negocio de la semana que viene de hacer alguna, alguna notita al respecto. Hoy el diario Ámbito Financiero, una nota del de periodista Carlos Burgueño dice que hay una decisión de no aplicar la cláusula gatillo para las negociaciones salariales del año que viene, ¿no? El gobierno lo que piensa con esto es que no va a haber aumentos mayores a 16%, complicado, ¿no? 16% con el, con, el, con, el, con el esquema inflacionario que hay, pero bueno, desde el gobierno, la ANA económica del gobierno, está convencida de que, eh, de que este año la inflación, en el peor de los casos, va a llegar al 22% y que el año, incluso algunos dicen el 20%, y que el año, el año que viene va a ser distinto, va a ser un poquito más bajo, entonces lo que dicen es esta cláusula gatillo, que vos sabés que es esta cláusula que te dice que si la inflación pasa de tanto se sientan de vuelta, se abren las paritarias y los gremelitas se sientan de vuelta a discutir no va a estar incluida en el gobierno, lo que dice es que no va a estar incluida en Los, las paritarias del, del año que viene, el 2018. Vamos a ver qué dicen los sindicalistas al respecto. Sabemos que la relación entre, por lo menos, la CGT y el gobierno es bastante buena. El año, pasado, el año pasado, perdón, la semana pasada estuvo el ministro Triaca, el ministro de Trabajo, en la CGT y se supone que la relación es un poco mejor que en otros momentos entre la Central de Trabajadores y el ala de trabajo del gobierno vamos a ver cómo se reacciona ante estas cuestiones y con alguna cuestión de reforma laboral que impulsa el gobierno a tratarse el año que viene así que bueno vamos a ver cómo eh, cómo se desarrolla esto lo importante según lo que dice el mito financiero es que el gobierno no va a poner la cláusula a gatillo por inflación el año que viene bueno qué más Cerramos este, este repaso de cosas que pasaron estas últimas horas y el fin de semana. Bueno, ustedes saben que murió María Julia Alzogaray, ícono de los 90 y de la corrupción menemista. Falleció a los 74 años el día de ayer, tenía una larga enfermedad. Fue la única, la única, la única funcionaria del gobierno de Menem condenada por cuestiones de corrupción dos veces. Estuvo, le pusieron una condena de tres años y medio de prisión por enriquecimiento ilícito en el 2004 y algunos un tiempo después la condenaron también a cuatro años de prisión por administración fraudulenta en, preju, en perjuicio del Estado por la privatización de Entel. María Julia, después que, que Menem llegó a, a, la, a la presidencia, estuvo al frente de las privatizaciones de Somisa y de Entel justamente y luego fue designada polémicamente, ¿te acordás? Secretaria de Medio ambiente. Bueno, era una persona muy influyente, ¿no? Muy influyente en, eh, en, el, en el gobierno de Menem y de llegada directa al ex presidente. ¿Y te acordás la, la polémica que se, que se generó con la, famoso, la famosa tapa de la revista Noticias? Donde ella simulaba estar desnuda. No estaba desnuda, pero estaba con un tapado de piel, sonriendo, mostrando un escote y mostrando parte de las piernas que parecía que estaba, que parecía que estaba desnuda. Esa tapa... Yo entré a trabajar algunos años después a la revista Noticias y era famosa porque la revista Noticias en sus comienzos no le iba tan bien en ventas. Estaba ahí bien los primeros meses, los primeros seis meses, no iba tan bien y este fue el quiebre de éxito para la revista Noticias. La tapa de María Julia del Sobray hizo que la revista cambiara, se popularizó tanto y se viralizó en una época donde las cosas no se viralizaban, obviamente, en, en, los, en los 90. Bueno, ahí María Julia... Eh, que en ese momento estaba muy cercana al presidente Benem, influ muy, influía mucho en su, en su gobierno, aparece en esta etapa y a partir de ahí la revista Noticias se posicionó y empezó a crecer y a crecer y a crecer en venta, fue un quiebre realmente para la revista Noticias una revista que tiene muchos años y que está súper instalada, una de las pocas revistas, si no la única, en el segmento de papel y de información general semanal de política, información general y economía. Bueno, amigos Este es el resumen de noticias que hicimos en Solo Negocios. Vamos a escuchar una tanda comercial y volvemos con más información. No se vayan. Auspicia este programa. En septiembre, mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. Ciudad Emergente. Conectados BA. Festival de Reggae. Bienal Arte Joven. Estrellas en Calle Corrientes. Expo Colectividades. Música en el Rosedal. Minicentro. Feria de Mataderos. Reserva Ecológica. Y muchos eventos más. Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar. Disfrutemos Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.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 Una nueva forma de entender la radio. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Volvimos, recuerden www.solonegociosweb.com.ar y arroba Solonegociosweb, nuestra página en internet y nuestra cuenta en Twitter. Esta semana, el 28, 29 y 30 de septiembre, se va a hacer en la ciudad de Buenos Aires El Congreso Smart City Expo. Ciudades inteligentes en la ciudad de Buenos Aires. Para hablar de esto estamos en comunicación con Juan José Méndez que es Secretario de Transporte justamente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, nos contás un poquito cómo, eh, cuál es la expectativa y algún detalle más de, de esta expo de ciudades inteligentes que comienza esta semana en la ciudad. Mira, la expectativa que tenemos es generar un nuevo espacio de debate sobre todo lo que se viene en materia de tecnología, en materia de participación ciudadana, que, que es lo que está cambiando radicalmente la forma en que las ciudades están evolucionando, y, y generar un espacio para que con los vecinos, con la academia, con un montón de invitados de afuera, podamos discutir estas tendencias y ver qué es lo que podemos sumar a la Ciudad de Buenos Aires, a todo lo que venimos haciendo y, y, y seguir abonando esta visión, ¿no? Bueno, sabemos que están haciendo cosas desde la Ciudad de Buenos Aires, vos lo dijiste, hay, hay, hay cuestiones que tienen que ver con bueno con lo que vemos todos los días, por ejemplo, lo, los, los semáforos LED en el piso para cuando vas con el celular sepas que está en verde o está en rojo, y que ayuda, digamos, y que protege al, al, al peatón. Eh, hay algunas otras, otras cuestiones. ¿Me querés contar qué se está haciendo ya? Eh, en, en avances y cuestiones que tienen que ver con tendencias que se dan en, otro, en, otros, en otros países y que tienen que ver con esto de las ciudades inteligentes? Mira, lo más relevante en materia de transporte es, primero, haber abierto todos los datos. Cada vez hay un volumen más grande de datos e información sobre lo que pasa en el tránsito y en el transporte. Y, y como ciudad, haberlos abiertos a que desarrolladores privados, empresas como Google, Waze, eh, Movit, puedan utilizarlos y brindarle mejor servicios a los vecinos a partir de sus aplicaciones, ese ya es un gran avance. Y lo que estamos haciendo en la actualidad, que va a sumar también muchísimo a, a la calidad y a la experiencia de viaje, es eh, abrir el predictivo. Que vos puedas saber cuándo pasa el, el colectivo que te querés tomar por la parada más cercana. Bueno, ya hay algunas, hay algunas aplicaciones que están funcionando. O eso, la idea es que funcionen con todas las líneas de colectivo. Con todo, claro. En toda la región metropolitana, con todas las líneas, y que lo puedas ver en el Buenos Aires como llego, el vea como llego, que es la aplicación más utilizada de, de las aplicaciones de la ciudad, pero que también esto sea un dato de gobierno abierto, y lo puedas ver en aplicaciones de terceros, en, en todos lados, vos puedas acceder a esa información. Que mejora dos cosas, la experiencia de viaje y también la seguridad del viaje, porque los colectivos, por ejemplo, funcionan 24 horas, Y a veces tomarte un colectivo a las 3 de la mañana puede implicar que esperás 15, 20 minutos o media hora en la calle. Claro, si eso bueno, funciona, te va justo cuando pasa y listo. Estás, esperás dos minutos y no media hora. Tres minutos antes y vos sabés que viene el colectivo y no, no te expones a estar en la calle a las 3 de la mañana. Y además podés usar el colectivo también de noche. Bien, bien. Bueno, y, y contame alguna tendencia que estés viendo eh, afuera que tiene que ver con esta cuestión de las ciudades inteligentes que no esté aplicada, que no, no las estemos aplicando todavía en la ciudad de Buenos Aires o, o, o que sepas de alguna otra ciudad del, del interior del país y que, y que ustedes sí estén mirando como para en algún futuro poder implementar. Mira, lo que estamos eh, trabajando e incluso discutiendo con técnicos de otras ciudades es un concepto que se llama movilidad como servicio y esto qué significa a partir de toda esta información que se empieza a generar con las nuevas tecnologías y demás, es disponibilizar a los vecinos toda esa información y que todos los días tomen la decisión eh, más acertada a la hora de moverse. ¿Qué significa esto? Hoy, por ejemplo, tenemos las combis, los taxis, eh, además de los colectivos, los trenes y los subtes. Todos servicios que están disponibles para los vecinos. Sí. Sin embargo, no necesariamente los vecinos tienen a su alcance la información de costos, tiempos de viajes, eh, por ejemplo, las combis pueden aplicar tarifas dinámicas, hay un montón de elementos que hoy no están tan al alcance de los vecinos. Y herramientas como vea cómo llego, si empiezan a integrar toda esa información, información de los costos, de los tiempos, de si el colectivo va a venir lleno o a esa hora ya viene más vacío, hace que el usuario pueda tomar mejores decisiones y que no todos los días repitamos el mismo patrón de viaje, porque de repente nos, nos encontramos con que hay en ese momento una opción mejor para viajar Y donde vivir más cómodo y tal vez más barato. O sea, eso es una tendencia que se está dando en todo el mundo, que, que venimos discutiendo bastante y, y hacia lo que queremos llevar a Buenos Aires, ¿no? A que, que los vecinos siempre elijan la mejor opción para moverse. Bien, bien, estamos hablando con Juan José Méndez, que es el secretario de transporte del gobierno de la ciudad de, Bu de Buenos Aires. Hablamos de, de la Smart City Expo que se va a hacer 28, 29 y 30 de septiembre, esta semana. A fines de esta semana aquí en, en la ciudad de Buenos Aires. Juanjo, te saco un poquito de la, de la Expo y te, te pregunto por la gestión. ¿Qué, qué cosas eh, sabemos que está el despliegue del Metrobús? y que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la mejora del, del, del tránsito y de las condiciones con las que nos movemos todos los días en la, en la ciudad de Buenos Aires, algo que a veces es bastante, bastante complicado. ¿Me querés hacer un resumen rápido de en qué cosas está la gestión vinculada con, con el transporte en la ciudad por estas por estas semanas, por estos meses? Mira, para los que usan el auto que, que recién mencionabas, el tránsito, lo que estamos trabajando es en, primero también con plataformas de datos abiertos y Por ejemplo, en conjunto con Waze, donde nosotros le damos a ellos toda la información de lo que pasa en la ciudad y ellos también nos dan toda la información de lo que ocurre con los usuarios de la aplicación y, y eso nos permite planificar mejor eh, cuestiones de semáforos, de programaciones, eh, de los flujos de tránsito y demás y a ellos también mantener mejor informados a los vecinos. Y un cambio fundamental que se viene para el año que viene es eh, el nuevo servicio de estacionamiento en toda la ciudad. A ver... Eh, Eso va a permitir, primero, a los vecinos poder pagar el estacionamiento con débito, crédito, tarjeta SUBE, que hoy todo el mundo tiene una SUBE en la Ciudad de Buenos Aires, sí. y a través de aplicativos móviles. Y segundo, eh, va a permitir también tener un vínculo como mucho más transparente y, y, y ordenado con el servicio de grúas y los acarreos. O sea, vos vas a tener en la aplicación información de si donde estás por estacionar se puede o no se puede, y si se puede, si, si está medido o no, Entonces va a ser como mucho más fácil para el vecino eh, acceder a la información del estacionamiento. Esto tiene que ser un servicio y no a veces como es hoy que genera dudas, inconvenientes. O sea, es brindar un servicio mucho más transparente a partir de las nuevas tecnologías. Bien, ¿va a haber más Metrobús? ¿Cómo está esa cuestión del tendido? Va a haber de más Metrobús? Metrobús. Estamos avanzando, tenemos planificada la, la segunda etapa del Metrobús del Bajo que, que la verdad que nos entusiasma mucho, viene, viene funcionando muy bien y... Y, y Horacio es también un firme convencido de que el transporte público tiene que ser la mejor opción para moverse, así que va a haber más Metrobús y también vamos a seguir trabajando en mejorar los centros de transbordo. Linears es un centro de transbordo pendiente, ahí estamos coordinando con Nación para renovar todo ese centro de transbordo y toda la gente que en esa zona usa colectivo y tren mejore la experiencia día a día. Bien, Juanjo, te agradezco mucho por la charla, te mando un saludo. A ustedes, hasta luego. Hablábamos con Juan José Méndez, secretario de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Primero de la Smart City Expo, que se va a hacer el 28, 29 y 30 de septiembre, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y después de algunas cuestiones que tienen que ver puntualmente con su cartera, con el tema del transporte y del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar un tema musical y volvemos con más Solo Negocios. No se vayan... Estrategias, productos, productos, tendencias, tendencias y rum rum corporativo Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios Hola, bueno, volvimos, 13.30, 22.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Un día medio, medio nublado, pero de, de, por partes sale el sol, no sale el sol, está lindo en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en el barrio de Palermo, la verdad, tenemos un clima ideal Bueno, vamos a hablar un poco de inversiones, sabés que de, de tanto en tanto nos gusta hacer alguna recomendación Y contar un poco cómo viene el tema de las inversiones La semana pasada fue el tema de las Levax, que lo habrás visto en todos los diarios, en todos los portales Es uno de los temas, hubo renovación de Levax. Bueno, de todas estas cuestiones vamos a hablar con Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de invertironline.com Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ya un gusto. Igualmente, gracias por atendernos. Antes de preguntarte de todo esto, te quiero hacer una consulta puntual de algo que está hoy en todos los, en todos los portales, por lo menos en los, en los portales de, de, de diarios económicos y de negocios, y que tiene que ver con un tema recontra discutido que ahora está de vuelta en la vidriera y tiene que ver con la renta financiera, digamos, con ponerle... Eh, con ponerle impuestos a la renta financiera. Esa cuestión, lo habrás visto, está en, la, está en los portales de Cronista, de Ámbito Financiero de hoy y demás. Se vuelve a instalar esta, esta cuestión. ¿Qué, ¿Qué opinión tenés al respecto de todas estas cuestiones? Mira eso hay que hacer como un doble clic, ¿no? Porque se habla de ponerle impuesto a la renta financiera porque... Eh, electoralmente, digamos, este, genera determinadas simpatías para una parte del electorado. Tal cual, y, es un tema que siempre está, habla, siempre está presente en las campaña, elecciones. ¿no? Claro, claro. Este, eh, eh, a ver, hay eh, una parte de la población que por algún motivo este, eh, digamos, tiene cierta prevención a la inversión en bolsa en general, eh, lo usa de chivo expiatoria la bolsa para eh, digamos, este, lavar culpas que quizás este, eh, tienen que ver más con eh, toda la sociedad, ¿no? más, que, más que con un, un, un sector y considera que eh, en general la bolsa es especulación, timba, ¿sí? claro. y, que, y que son los malos de la película. Ahora, eh, si vos eh, haces un análisis un poquito más profundo, te, te vas a dar cuenta de que no hay ningún mercado, ningún país desarrollado en el mundo, que no tenga un mercado de capitales desarrollado. Es una condición sine qua non para que la Argentina se desarrolle, tener un mercado de capitales desarrollado. Con lo cual, ponerle impuestos al mercado de capitales puede sonar, digamos, atractivo para esa parte del electorado, pero si realmente Argentina quiere progresar más en una situación y en un contexto como el que estamos, en el cual... Tenemos un déficit eh, fiscal de cuatro puntos y medio del PBI y el gobierno necesita, digamos, del mercado de capitales para, eh, para rellenar ese agujero, digamos, ¿no? Este, cuando, cuando vos tenés un mercado de capitales más pequeño, eh, tenés que salir a financiarte afuera en dólares. Claro, con todo eh, lo que eso significa, y ¿no? Eso, Obviamente. Y eso es mucho peor. Eh, entonces, eh, me parece que. Eh, es para, para pensarlo dos veces, ¿no? Eh, yo creo que eh, se usa muchas veces eh, eh, políticamente el, el concepto de, de grabar la renta financiera, pero bueno, hay que hacerle un doble clic y, y hay que entender que una parte ya está grabada claro. y hay que entender que, por otro lado, digamos... Este, Grabar la, la renta financiera implica que las tasas pueden todavía ser más altas de lo que ya son. Lo que no está grabado son las inversor, operaciones individuales, el ¿no? El inversor, en definitiva, eh, sabe calcular la tasa neta, digamos. Si hoy te pide 26% por una letra y vos, vos, vos se la vas a grabar, después te va a pedir 28 o 29, digamos. Este, para, claro. <risa> el inversor, en términos netos, este, eh, en definitiva... Este, a ser igual al, al final de la cuenta. ¿no? Este, a, mí, a mí me parece que eh, eh, va a ser más daño de lo que, de lo que puede llegar a recaudar también, ¿no? porque cuando uno saca la cuenta de qué es lo que eh, falta grabar, eh, es muy poco, digamos. Este, entonces... Eh, digamos, eh, lo que se puede llegar a recaudar por eso es ínfimo con el daño que puede hacerle a un país no tener un mercado de capitales desarrollado y profundo. Hoy lo que no está grabado son las las operaciones individuales, ¿no? claro, no está digamos grabado la compra y venta de acciones este eh, para encabeza del, del individuo, ¿no? sí en cabeza de las empresas. Claro, claro, bueno, las empresas bueno. pagan en el 35, digamos, de la ganancia. Claro, claro, por eso, por eso. Bueno, estamos hablando con Alejandro Bianchi, que es gerente de inversiones de invertironline.com. Bueno, Alejandro, hablemos un poquito de, de lo que está pasando en, en, en el mercado financiero, en, las, en el mercado de inversiones. La semana pasada fue el tema, el tema de las, de las LeVAX. Y, y contanos, contanos un poco, contémosle al, al, a la persona que nos está escuchando, que por ahí no es un experto, cómo funciona el tema de Levax. ¿Cómo lo ves vos y cómo funciona el mercado secundario de LEVAX? Que es algo que prometimos la semana pasada y no terminamos de explicar. Bueno, mirá, eh, las LEVAX es eh, un instrumento de deuda que emite el Banco Central uh -huh. que, digamos, se ha vuelto muy popular últimamente porque... Eh, paga casi 8 puntos más de tasa que el plazo fijo, con menor riesgo que un plazo fijo. Eh, yo siempre, bueno, de, de hecho el otro día preguntaba en, en mi Twitter, le hacía una encuesta, ¿cómo es que todavía hay 25 mil millones de pesos? Hay gente que todavía hace plazo fijo en la Argentina. En lugar eh, de pasar a vax, y, claro. Y la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Por comodidad? Porque a veces cobran el sueldo digamos en el banco, y el banco obviamente no te va a ofrecer abiertamente que vos inviertas en Levax porque su negocio es darte un plazo fijo eh, al 18%, ¿no? Eh, por otro lado, eh, puede ser por, por, por miedo, digamos, por alguna de esas creencias que de las que hablábamos este, hace un ratito. Por desconocimiento eh, también, por ¿no? Por no saber cómo funciona. Por miedo, claro. no saber cómo funciona. Realmente... Eh, Cuando uno eh, empieza a investigar un poquitito eh, el tema de las LEVACs, este, eh, se da cuenta de que no es tan difícil que tienen menos riesgo que, que un plazo fijo, porque digamos cuando vos haces un plazo fijo, tu riesgo es que el banco quiebre, básicamente. ¿no? Claro. Ahora, cuando vos compras una LEVAC, eh, tu riesgo es que el banco central quiebre. Es más difícil, o ¿no? Sea, eh, eh, claro es mucho más difícil que el banco de bancos eh, quiebre que, que quiebre digamos eh, y que además es la autoridad monetaria digamos si quiero el banco central, central tu, puede, problema, tu problema tu problema va a ser llamar, más grande digamos a, a la casa de la moneda y a imprimir digamos los billetes que dan falta para pagar las levax cosa que no puede hacer un banco x no claro eh, a ver hoy eh, además este Cuando vos vas a hacer un plazo fijo tenés una garantía del banco central de hasta 350.000 mil pesos. Es decir, vos haces un plazo fijo de un millón de pesos y si el banco se quiebra, eh, digamos, te van a devolver 350. ¿Sí? Eh, y el resto, bueno, tendrás que pedirlo en el concurso, en la quiebra, digamos, de ese banco. Este, en la liquidación que haga el Banco Central de ese banco. Eh, en cambio, una LEVAC está 100% garantizada por el Banco Central. Vos inviertas un millón, dos, cinco, diez. Bien. Eh, entonces, eso es lo que lo hace menos riesgoso a la LEVAC respecto de un plazo fijo. Y con respecto a las tasas de LEVAC que por y ahora se vienen manteniendo... Eh, son más altas, con lo cual se rompe un poco este tema de eh, a mayor riesgo mayor tasa, porque el plazo fijo normalmente en esta estructura digamos de tasas que estamos teniendo debería estar pagando más, lo que pasa es que bueno, todavía hay mucha gente desinformada, mucha gente que no este, no, no, no se anima o que hay algunas fricciones que ponen justamente los bancos eh, para, para no ofrecer este tipo de instrumentos y este... Básicamente eh, lo que nosotros desde invertir online lo que nos está pasando es que mucha gente, digamos, pasa sus plazos fijos a, a nuestra compañía para poder invertir en las LEVAX. Eh, las LEVAX licitan una vez al mes, eh, el plazo más corto es de 28 días. Es como si fuera un plazo fijo. Sí. Eh, hoy por hoy la tasa es 26,5% anual cuando la tasa de un plazo fijo está en el 18% anual. Ahí están los 8 puntos de tasa que yo te estaba diciendo anteriormente. Eh, y la más larga, ¿sí? si uno quiere extender los plazos, es a 274 días. ¿sí? La tasa a 274 días es 27,35%. El Banco Central subió las tasas en la última licitación. Te recuerdo, estas eh, licitaciones se hacen eh, el tercer martes de cada mes eh, y, y el Banco Central tenía una curva, lo que se llama una curva invertida de tasas, es decir, pagaba para el plazo más corto 26,5 y para el plazo más largo 25,85. Y ahora dio vuelta eso, está dando vuelta, no está dado vuelta, Y ahora las dio vuelta... ¿Para qué? Para incentivar a que los eh, eh, inversores en Levax suscriban a, a plazos más largos, que se queden eh, seis meses, un año y que el Banco Central tenga que reducir el esfuerzo que hace todos los meses de renovar eh, gran parte, digamos, del de, de, de de stock total de Levax. ¿sí? Eh, por mes aproximadamente son 500 mil millones de pesos que, que vencen en Levax. Bien, bueno, Alejandro, para terminar, nos ponemos un poquito más sofisticados y te pregunto por dos instrumentos para contarle un poquito a la gente cómo funcionan. Hablo de bueno. los fondos comunes de inversión y de los fideicomisos financieros. Ahí ya nos sofisticamos un poco, pero bueno, son dos, dos instrumentos también que se están usando bastante. Sí, bueno, lo, los fondos comunes de inversión eh, lo que tienen es, son una cartera de, de activos, un conjunto de activos eh, que pueden ser, por ejemplo, acciones, bonos o las mismas LEVAX. Sí, claro. Por ejemplo, a los inversores, cuando ingresan, por ejemplo, a mitad de mes y les falta todavía este, dos o tres semanas para que sea la licitación de LEVAX, les sugerimos entrar, por ejemplo, a un fondo común de inversión que tenemos que se llama Pesos Plus, ¿sí? Eh, que está invertido 70% en Levax. Eso es casi lo mismo que entrar, digamos, a la licitación de la Levax. Eh, es decir, en términos del rendimiento anual deberías esperar un rendimiento cercano al 26,5%. Claro, parecido al de la Levax directamente. Es parecido al de la Levax, pero te da más flexibilidad el Fondo Común de Inversión. Porque vos lo suscribís en el día, lo podés suscribir cualquier día de la semana y lo podés rescatar cualquier día de la semana. Claro. No es que tenés que esperar a una fecha específica y tener un claro. justo este día. Entonces, eh, yo lo recomiendo para los inversores más chicos, el Fondo Común de Inversión en Invertir Online, se puede suscribir desde 10 10.000 pesos, eh, que es el, el monto mínimo para abrir una cuenta con nosotros. Y... Eh, Digamos, eh, yo lo recomiendo porque es más simple, no tenés todos los meses que estar, digamos, haciendo lo que se llama el rollover, es decir, cuando vence la leva, volviendo, digamos, a, a renovar el, el plazo, sino que vos, bueno, comprás, tenés una cantidad de cuota aparte, esa cuota aparte va subiendo de precio y el día que la querés este, vender, la rescatás. Bueno, y hablemos un poquito de fideicomisos financieros. Y el fideicomiso financiero es otro instrumento también de renta fija, está asociado a, generalmente, una actividad en la economía real. ¿sí? Es uh -huh. decir, por ejemplo, eh, no sé, una de estas empresas de venta de electrodomésticos vende sus licuadoras, este, y para comprar más licuadoras, ¿qué hace? Como vende a crédito, vende a 12 meses, 24 meses, eh, pone todos esos créditos que tiene, los empaquetan en un fideicomiso y se lo vende a inversores. Claro. Entonces los inversores compran una cuota aparte de créditos eh, a recibir, no sé, por tarjetas de crédito, por la venta de algún electrodoméstico. Eh, y bueno, eh, básicamente lo que reciben es un porcentaje de ese interés que estas empresas le cobran al cliente, ¿no? Bien, bueno Alejandro, ya te te, te libero, pero antes nos, me había quedado un tema pendiente que es, si me lo podés sintetizar, el tema del mercado secundario de LEVAX, que cuando hicimos, cuando charlamos de EVAX no, no, no lo respondimos. ¿Me contás cómo funciona y qué es? Bueno, qué es el y cómo el funciona? mercado primario, el mercado primario es este que yo te digo, que todas las semanas eh, el Banco Central, eh, perdón, todos los meses, el Banco Central, una vez por mes, emite. Eh, hace la emisión de estas letras sí. Pero eh, Todos los días Hay un mercado secundario ¿sí? Donde alguien Que ha comprado una letra Puede salir a venderla ¿sí? Y obtener digamos un precio menor Al precio final que obtendría Si se queda hasta el vencimiento Y donde eh, el Banco Central También muchas veces eh, Sale a vender más letras Que las que emite originalmente Una vez por mes Generalmente los inversores que compran eh, las Levax no tienden, tienden a no utilizar el mercado secundario. ¿sí? Generalmente se quedan hasta el final y eh, casi uno de los únicos jugadores vendiendo ahí en el mercado secundario más activamente es el central. ¿no? Perfecto. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho. Muy claro, muy ilustrativo como siempre. Te mando un saludo grande. Bueno, un abrazo, hasta luego Hasta luego, hablamos con Alejandro Bianchi Gerente de inversiones de invertironline.com Belén, vamos a escuchar una tanda Temita musical, saludamos a todos los que nos están Mirando por la camarita, ahí, adiós Bueno, ya volvemos Auspicio este programa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 Una nueva forma de entender la radio. personal. Solamente se trata de negocios. Hola bueno, volvimos. Último bloque en Solo Negocios. Vamos a hablar con la gente de Banco Galicia. Organizan un encuentro, el banco, la sexta edición del, del encuentro Buenos Negocios Buenos Aires 27, que se va a hacer en la rural este 27 de septiembre, o sea este miércoles pasado mañana. Así que vamos a hablar un poco de Esta esta esta idea de buenos negocios, estamos en comunicación con Diego Bouchou, que es gerente de negocios y pymes del Banco Galicia. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo andas, Sebastián? Buenas tardes. ¿Todo bien? Gracias bueno, yo sé que es la sexta edición y que ya lo hicieron varias veces, pero me interesaba charlar un poco sobre la idea esta de, de buenos negocios y el, y, y el evento esta jornada gratuita, así que pueden ir todos, eh, va a haber exposiciones, conferencistas, talleres y demás, ahí hablando de esta cuestión orientado, me imagino, a pymes, ¿no? Exactamente, Sebastián. Esta es la edición número 26 de Buenos Negocios, como vos bien dijiste. Es la sexta que hacemos en Buenos Aires, las otras fueron en el interior del país. Ah, ok, yo es... tenía sexta, pero es acá en Buenos Aires, claro. No, Exactamente, más... la sexta en Buenos Aires es la vigésimo sexta en todo el país. Ah, ha bien, bien. Ha habido casi 20.000 empresarios al resto de las ediciones y la verdad que es una, un evento muy enriquecedor para nosotros. La idea es que las pymes, es darle a las pymes un montón de herramientas fuera de lo financiero que es lo que ellos relacionan con el banco para que tengan y puedan gestionar sus empresas. Bien, bueno, esa es, es un poco la idea. Y, a, a, estaba mirando ahí un poco la agenda y, a, y hablaban de innovación. Es una cuestión, es un tema que está en boca de, en, en boca de todos, que los, las propias pymes lo habrán escuchado, ven en, en medios y demás. ¿Qué, qué cuestiones tienen, te, podés contar vos que tienen que ver con, con la innovación y con las pymes en Argentina? Como vos decís... Más allá de, de, la, de la parte financiera o vinculada con la parte financiera, pero no, no exclusivamente cuestiones que tienen que ver con los números y con los créditos para pymes del banco. Exactamente. mira uno de los talleres que damos es el de innovación. Lo da una persona especialista en el tema. Eh, la verdad es que nosotros vemos que las pymes están muy demandantes de elementos que le permitan innovar. El mercado de las pymes está cambiando permanentemente, evoluciona. Y la innovación es una herramienta enorme para que puedan subsistir y agregarle valor a los negocios. Así que es uno de los temas en los cuales hacemos mucho hincapié. Bien, bien. Bueno, hablan también de casos de éxito. ¿Me querés contar algún caso que van a, que van a, que van a tocar sin dar mucho detalle? Porque la gente va a ir el miércoles. Pero bueno, ¿algún, ¿alguno de los casos de éxito que, que te parezca que valga la pena mencionar? Mira, tenemos varios. Son tres o cuatro. Uno de ellos es de la empresa Rasti. Ok, eh, sí. Lo mencionamos como un caso de éxito de empresa familiar. Tenemos casos de éxitos de empresas innovadoras. Eh, la verdad que hay que ser muy valiente para tener una empresa en Argentina, así que nosotros queremos destacar a aquellas empresas que hacen algo distinto, que tienen intenciones distintas, que innovan, como bien decíamos recién, y que trascienden. Así que la idea es un poco mostrarle al resto de los empresarios cómo haciendo cosas distintas, viajando, aprendiendo, profesionalizándose, se puede trascender. Y eso es lo que queremos mostrar con los casos de éxito. No solo destacar al que, al que hace las cosas distintas, sino también que lo tomen como ejemplo de que también se puede hacer cosas distintas. Bien, bueno, estamos hablando con Diego Bouchou, que es gerente de negocios y pymes de Banco Galicia. Diego, te aprovecho, y más allá del evento que, van a, que, van a, que están organizando en la Rural el próximo el próximo miércoles. Quería comentarte que me, que me cuentes un poco del, del, del sector de estudios de banco, que están haciendo desde Galicia con el tema de las pymes. Sabemos que el tema de créditos es una cuestión, las pymes se quejan siempre, mucho, obviamente con razón, del tema, de lo difícil que es por ahí llegar a a créditos que tienen que ver con, con el mercado financiero tradicional y, digamos, y, y por ahí lo complicado que es o que era eh, hasta hace, hace un tiempo conseguir, conseguir financiación y demás, algo vital para el crecimiento de las pymes. ¿Qué están haciendo desde, desde el Banco Galicia para que esto comience a funcionar? Digamos? Sé que hace mucho tiempo tienen líneas importantes de crédito para pymes, pero bueno, sabemos que hay, que hay ahí un déficit importante eh, de, todo el, de todo el sector financiero para con las pymes. ¿Cómo, cómo lo están trabajando ustedes? Bueno, mira, te cuento. Primero, me gustaría desmitificar un poquito lo difícil que es acceder al crédito. A ver, ¿no? desmitifique. Lo que más nos cuesta es que la gente le pierda el miedo al crédito. Es decir, la primera barrera con la que nos encontramos cuando vas a ver una empresa que te pide crédito o que ni siquiera te quiere pedir crédito porque dice no, es muy difícil, me piden muchas cosas, a mí no me van a dar. Claro, bueno, eso es, eso es algo que está siempre presente. Es algo que, eh, hablas con cualquier pyme y te dice eso. Bueno, y yo quisiera desmitificarlo porque la verdad que teniendo un balance... Algo de información sobre la compañía ya no es tan difícil acceder a crédito. ¿sí? Lo que sí, el enemigo que contamos es la informalidad. Claro, obviamente. Eh, eh, el hecho de no tener a veces los papeles al día o los impuestos pagos conspira contra la calificación de crédito, contra los márgenes que uno puede dar a una compañía. Pero si una empresa es más o menos prolija, yo te diría que casi cualquiera puede acceder a líneas de crédito. ¿sí? Es, es mucho menos difícil de lo que los empresarios creen. De hecho, nosotros tenemos campañas agresivas permanentemente de colocación de crédito y nos cuesta mucho cumplirlas porque el empresario tiene ese prurito, ese prejuicio de decir no, a mí no me van a dar, no, es muy difícil, no, es muy caro. Y la verdad que estamos en un mercado en donde todavía se pueden encontrar tasas que son menores a la inflación y aún así el empresario eh, no ve esa oportunidad o no sabe aprovechar esa ventaja de la tasa negativa que todavía se encuentra en muchísimos, en muchísimos productos. ¿no? ¿Y así todos estos productos eh, tienen algún crecimiento en los últimos tiempos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo logran empujar sí. finalmente? Sí, finalmente sí, la verdad que tenemos una fuerza comercial, tenemos casi 300 sucursales que empujan permanentemente y están permanentemente tratando de hacer negocios con las pymes, de prestarles plata, porque en definitiva es un negocio que tiene que ser mutuo, ¿no? Si al banco le sirve, te tiene que servir también a la pyme y viceversa. Eh, así que eh, nos encontramos eh, permanentemente ofreciendo y haciendo campañas para que los empresarios accedan a diferentes líneas de créditos. Bien, Diego, muchas gracias por la charla, te mando un saludo grande. Sebastián, te mando un abrazo y gracias por llamar. De nada, hablamos con Diego Bujú, gerente de negocios y pymes del Banco Galicia. Bueno, nos quedan apenas unos minutitos y nos vamos, Belén. Ya se nos termina, se nos termina el programa. A, a ver, ¿qué? Hay un informe, el, el tradicional eh, informe de, eh, de marcas, de cuáles son las marcas más valiosas. Vos sabés que las compañías tienen un valor por lo que cotizan y además tienen un valor mensurado por lo que el, por lo que valen las marcas ¿no? lo importante que es construir una marca posicionarla y demás, estamos hablando de las grandes empresas, bueno es, un, eh, es, un, es un, ranking, eh, un ranking tradicional que se hace todos los años y ahí lo que dicen este año marca las 100 marcas más valiosas del mundo, las tecnológicas como viene pasando en las últimas ediciones ganan ganan mucho terreno en este, en este ranking y están hegemónicas ahí arriba por siempre Así que vamos a ver, Apple lidera este ranking con un valor de marca de más de 184 mil millones de dólares Repito, ¿no? porque parece un número dimensional ¿o? 184 mil millones de dólares vale la marca en sí de Apple Que es la marca más valiosa del mundo Después sigue en Google con 141 mil millones Poquito más, poquito menos Y la tercera es Microsoft con casi 80 mil millones de dólares de dólares, así que las tres primeras el podio para compañías tecnológicas, Apple Google y Microsoft, después en el top 10 también están Coca-Cola, Amazon Samsung, Toyota, Facebook Mercedes-Benz e IBM ese es, ese es el ranking de, de, de compañías la, la que más, la, Facebook con un incremento de 48% fue la marca que registró mayor crecimiento con respecto al, al año pasado seguida por Amazon con 29% Así que, bueno, el total de las marcas estas sumadas da 675 mil millones de dólares. Así que el total de las marcas más valiosas del mundo da casi 700 mil millones de dólares. Un numerito, ¿no? Bueno, vamos a despedirnos. Les recuerdo, arroba solo web, nuestra cuenta en Twitter, www.solonegociosweb.com.ar la dirección de nuestra web, ahí mismo dentro de un ratito vamos a poner el audio de este programa para que lo puedan volver a escuchar online vamos a dejarlo para que lo compartan en las redes sociales, ahí mismo en las redes sociales vamos a poner los cortes de todas las entrevistas que tocamos en este solo negocio, los links que tratamos en este programa y muchas cuestiones más, Belén gracias por operar en esta hora de solo negocios acá en Radio LED, les deseamos buena semana a todos, nos vamos a encontrar dentro de 7 días, adiós Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio Lear. Una nueva forma de entender la radio.